Saludos amigos de América Latina y el Caribe, les habla Javier Barrios para presentarles la primera emisión de Contacto Sur de hoy martes 8 de marzo del 2016. Nos encontramos en vivo y en directo desde el Centro de Espiritualidad San Patricio, ubicado en el Valle de Cumbaya. 40 minutos de Quito, Ecuador, en el marco de la décima quinta asamblea ordinaria de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica ALER. Estamos preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. El mundo al revés, quieren culpar a los activistas de derechos humanos y luchadores sociales por el asesinato de Berta Cáceres. ALER acudirá a la reunión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar cambios de la Ley de Medios de Comunicación en Argentina. Avanza la decima quinta asamblea de ALER. Y cada 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, de la Mujer Trabajadora, de las luchadoras sociales del mundo. Desde Aler les enviamos una felicitación y vamos a compartir con ustedes un comentario de la otra campana del padre Francisco Gumiro. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Nos tienen medio hartos con tanto Día de la Mujer. Día Internacional de la Mujer, Día de la No-Violencia contra la Mujer, Día de la Mujer Rural, y creo que hay un Día de la Niña. ¿No será demasiado y además contraproducente? Vamos a ponernos los varones en lugar de las mujeres. ¿Alguna vez hemos pensado qué pasaría si a los varones nos pagaran menos que a las mujeres por, el mismo, por los mismos trabajos? ¿O que incluso no se nos pagara nada por los trabajos que realizamos durante todo un día? ...y ni siquiera fuera reconocido como trabajo? ¿Y qué pasaría si la mayoría de las mujeres se creyeran... ...con el derecho de minus minusvalorarnos... ...y por tanto salir de la casa donde quisieran sin avisarnos... ...o de tomar las decisiones solo ellas sobre qué cosas se compra... ...y qué se hace con el presupuesto de la casa? ¿Y qué pasaría si el 80% de nuestros jefes fueran mujeres? porque como se creerían que somos inferiores en inteligencia y en voluntad y en todos los aspectos del ser humano, menos en la fuerza, nos tratarían como cualquier cosa. Y si las mujeres se tomaran las libertades, como hacemos ahora los varones, para ser infieles en los compromisos con sus parejas, y no fuera mal visto, sino a veces hasta alabado, y a nosotros nos apedrearan públicamente si se nos ocurriera adulterar, Y ya sería lo último, el colmo, si se creyeran que pudieran maltratarnos física y psicológicamente por un descontento con nosotros o una discusión. Pero hay más. Si mudiera un varón cada cuatro o cinco días en manos de su pareja mujer, como es promedio en nuestro país, ¿sería justificado el Día Internacional del Varón y el Día de la No Violencia contra el Varón y el Día del Varón Rural?, Pero como los varones somos más que jicas que las mujeres, inventaríamos otros días para que nos, se nos nivelara con ellas en nuestros derechos. Esos días señalados de la mujer nos quieren llevar a este reconocimiento de los derechos de las mujeres para que lleguemos un día a poder estar en armonía con todas las mujeres del mundo y así poder llegar a ese buen vivir que sería nuestro verdadero desarrollo como seres humanos. como Mugiribarra... 3 de marzo del 2016. Continuamos en la emisión de Contacto Sur, y como les dijimos, eh, hoy es el Día Internacional de la Mujer, y también las mujeres de, y comunicadoras de ALER están en la Asamblea, la 15ª Asamblea, y tenemos en los estudios, en vivo en directo, a Fanny eh, López Prada, de Radio La Cometa de Colombia. Fanny, el Día de la Mujer acá en ALER, ¿cómo están? están? Eh, Javier, muy buenos días, muy buenos días a América Latina, a nuestros oyentes de ALER. Realmente la mujer haciendo presencia, luchando y buscando también contribuir con esa paz que tanto anhelamos, buscando fortalecer esos lazos de unión, de sabiduría, de humildad y de esperanza para que haya esa paz tan anhelada que todos esperamos. Las mujeres en Colombia han sido muy afectadas por la guerra. ¿Cómo están contribuyendo para la paz que nos cuenta que está muy cerca en Colombia? Pues eh, nosotros eh, como mujeres siempre estamos atentos y expectantes de, de que se logre esa paz y estamos buscando el diálogo, la humildad, dando ejemplo pues de armonía y en esa en esa forma pienso que estamos dando ejemplo de que la paz sí se puede buscar, se puede lograr habiendo diálogo, habiendo relación eh, de, de confianza y de esperanza. Bueno, Fanny López, separada, gracias por acompañarnos un rato acá. Entendemos que vamos, van a tener una celebración en algunos minutos aquí en la Asamblea del Día de la Mujer. Queremos gracias. manifestarnos y queremos expresar nuestros sentimientos a través de una actividad especial que hemos programado acá en la 15ª Asamblea de ALER y de tal manera que vamos a dejar un mensaje esperanzador para que todas las mujeres continúen luchando por esa paz que tanto anhelamos. Gracias a Fanny En López separada de Radio La Cometa en Colombia. Seguimos con más eh, información en esta emisión de Contacto Sur especial. Les contamos que la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica Ler, junto a otras organizaciones muy importantes de comunicación acudirán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Eh, para precisamente denunciar problemas de libertad de expresión y también cambios en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en Argentina. Vamos a consultar a Néstor Buso, es un nombre de ALER, pero también ha estado vinculado a estos temas, también de Radio Encuentro en Argentina y forma parte del equipo de Farco en Argentina. Néstor Buso, la importancia de esta noticia, acudirán ante la Comisión y además de varias organizaciones ALER, y esto se ha hablado en esta asamblea, Exactamente, buen día. Eh, bueno, eh, a partir de la modificación por decreto de la Ley de Servicios de Comunicación eh, de Argentina, eh, hicimos eh, varias organizaciones, una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en las últimas horas eh, la Comisión Interamericana informó que incluye el tema en su próximo periodo de sesiones, en la primera semana de abril, y por lo tanto convoca a las organizaciones que presentamos este petitorio eh, varias organizaciones argentinas eh, el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, un organismo de mucho prestigio en la defensa de derechos humanos junto con varias universidades nacionales, FARCO el Foro Argentino de Radios Comunitarias ALER, la Red de Radios Universitarias de América Latina, es decir, un conjunto muy amplio de organizaciones que vamos a denunciar la violación del decreto de Macri que modifica nuestra ley eh, eh, y que claramente viola estándares internacionales y eh, la, la, la Convención Americana de Derechos Humanos. Así que esperamos que la Comisión Ameri eh, Interamericana intervenga para frenar este atropello del gobierno de Mauricio Macri. Nos acompaña también Augusto Peña, secretario ejecutivo de la red Herbol, una red de comunicación también muy importante en Bolivia. ¿Reacciones? Eh, porque el problema de la comunicación, lo que está pasando en Argentina, no es un problema solo de ellos, sino de todo el continente latinoamericano, la democratización de la comunicación. Buenos días, Javier. Buenos días, América Latina. efectivamente. Tenemos algo en común, las radios comunitarias, las radios populares de América Latina, siempre acosadas por el poder eh, de los gobiernos de turno. No es una excepción lo que sucede en Bolivia, pues eh, a través de una ley un tanto distorsionada es que se está pretendiendo, por ejemplo, licitar las frecuencias en el país, es decir, aquel, todas aquellas emisoras que han cumplido con su periodo de permiso de autorización de licencia, tendrían que ser licitadas. Y esto pone en desventaja muchísimas radios pequeñas, muchísimas radios medianas, porque de pronto podrían quedar de la noche a la mañana sin un derecho a la información, en este caso sin una frecuencia las licitaciones ya tendrían que estar saliendo cuando en realidad las emisoras, todas las emisoras bolivianas le están pidiendo al gobierno que se permita y que se respete la ley donde se señala la necesidad de una renovación de licencias. Néstor Buso, finalmente ¿qué más podemos hacer desde ALER desde, lo, desde esta experiencia de comunicación para fortalecer la democratización? Bueno, en primer lugar, continuar el debate la comunicación es un derecho humano y no simplemente un negocio comercial. Nosotros tuvimos la experiencia de un amplio debate en Argentina. conquistamos una excelente ley, fuimos, eh, acompañamos al Gobierno Nacional en, eh, al Gobierno Nacional de Cristina Fernández de Kirchner en la implementación de esa ley eh, a la que puso trabas el poder económico y los grandes medios concentrados. Una de las primeras medidas del gobierno de Mauricio Macri fue por decreto eh, modificar esa ley. Así que eh, unir fuerzas eh, porque la comunicación eh, es eh, indispensable para construir una sociedad democrática con inclusión de todas y todos, y por eso eh, estamos pregando por esa democratización de las comunicaciones. Gracias a Augusto Peña, secretario de Herbol, y gracias a Néstor Buso, de Radio Encuentro y de Farco, por estas declaraciones para Contacto Sur. Vamos a Honduras, resulta que el mundo, el mundo... al revés, están acusando a los activistas, ambientalistas, derechos humanos, luchadores sociales, de la muerte de Berta Cáceres. Vamos con Radio eh, Progreso en Honduras, a Allí están nuestros compañeros que nos han preparado este, esta reseña. En Honduras, el fiscal general Óscar Fernando Chinchilla reveló que el Ministerio Público trabaja fuertemente en dos líneas de investigación sobre el asesinato de Berta Cáceres, líder indígena asesinada por sicarios que llegaron hasta su vivienda en la Esperanza Intibucá. Chinchilla prometió que perseguirán a los hechores de este delito sea quien sea, pertenezca al grupo social que sea, o tenga afiliación o creencia política diferente sin embargo Tomás Gómez del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras Copín denuncia que los agentes de investigación están realizando acciones para incriminarlos a ellos en este asesinato de su coordinadora Berta Cáceres. Creo que el Estado hondureño, a través de sus diferentes aparatos que tiene, de, está buscando la forma de cómo limpiar su imagen a nivel nacional e internacional, queriendo incriminar al COPIN, a los miembros del COPIN. Y ha emprendido también con un hostigamiento a nosotros, incluso este hasta de nuestras pertenencias. Por ahora hay tres testigos, incluido el defensor mexicano Gustavo Castro, que están declarando ante la justicia de Honduras. Al mexicano no le han permitido que abandone el país. Las hijas de Berta Cáceres, Olivia, Laura y Berta, y su hijo Salvador, exigieron la integración de una comisión internacional que investigue la muerte de la líder indígena porque no existe confianza en la institucionalidad hondureña. Además, demandaron que se detengan todas las concesiones hidroeléctricas y mineras que el gobierno ha otorgado hasta este momento. exigimos se configura una comisión internacional imparcial para la investigación de este crimen entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismos internacionales de derechos humanos y estamentos gubernamentales pertinentes, puesto que la demostrada falta de objetividad por las investigaciones se han iniciado en el país. Con el fin de garantizar la integridad física de los familiares y miembros del Copin, así como la vida del testigo protegido Gustavo Castro, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos les otorgó medidas cautelares. En el caso del testigo protegido Gustavo Castro, la Comisión pidió garantizar su seguridad durante el proceso para preparar y completar su salida del país. Así lo confirmó Marcia Aguiluz, directora del programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL. Por supuesto que lo ocurrido también demuestra que la familia de Berta está en riesgo y de ahí que la Comisión haya decidido también ampliarle la medida de protección a ellas y en el caso del testigo Gustavo porque pues por razones obvias es el único testigo de los hechos pero además porque entendemos que las autoridades no lo están dejando salir del país cuando él realmente quiere salir del país y ya ha colaborado lo suficiente con las investigaciones. Una misión de amnistía internacional comenzó el lunes una visita a Honduras para conversar con las autoridades sobre los abusos contra los defensores de derechos humanos el último de ellos, el asesinato a tiros de la líder indígena Berta Cáceres. Desde Radio Progreso en Honduras, para Aler Contacto Sur les informó José Peraza. Y hasta aquí la emisión de contacto sur en vivo y en directo desde el centro de espiritualidad san patricio ubicado en el valle de Cumbayá, a 40 minutos de quito ecuador donde se celebra la décima quinta asamblea ordinaria de la asociación latinoamericana de educación radiofónica ALER. muchas gracias nosotros, es un ALER, contacto sur en el mundo desde nuestro mundo Ale te toca y te prende